Así es, Alicia. Nosotros, este, en realidad, concurrimos a u a reunión de la Comisión de Legislación, que es la última comisión que se reúne 24 horas antes de la sesión. Y bueno, en, en Comisión de Legislación pudimos abordar el, el tema central o ¿no、cierto?, es de, de la sesión, que fue la rendición de cuentas. Allí mismo, desde el bloque Unión Celeste y Blanco, aprobamos la rendición de cuentas con.、Eh, Algunas consideraciones que íbamos a hacer en el recinto, ¿no es cierto?, de menor tenor, pero h a b í hemos dado el, el, digamos, el, digamos la, nuestra posición afirmativa con respecto a la sesión. El mismo día de la sesión, este, nosotros tuvimos un encuentro de último momento en la Ciudad Azul, que fue importante, en tanto y en cuanto se nos pidió de Unión Celeste y Blanco, es decir, el partido de Francisco Narváez, los avales para la candidatura de quien te habla. Este, bueno, fue un hecho trascendente n o en s cierto?, e nuestra v i d a política y bueno,、eh, cuando regresábamos para la sesión tuvimos un pequeño inconveniente en el vehículo, cuestión que no, no pudimos llegar a la sesión, pero lo más... Trascendente, lo más importante es que habíamos ya, este, y así consta ¿no、es cierto? En, en los despachos de comisión este, que habíamos aprobado ¿no、es cierto? la rendición de cuentas de, del año pasado. ¿no、Bien, y yendo y por parte concejal y respecto sí, sí. de la rendición, dice que iban a ser algunas objeciones, no de mucha importancia, pero se puede、no. conocer cuáles son. Sí, básicamente eh, era eh, digamos, la, la asignación de partidas a distintos rubros. Este, que bueno, quedaban a criterio de cada bloque, n o cierto?, es las cuales fueron hechas en función por parte de otros bloques, b u en o en cierta medida también compartidas por nosotros, que eso lo habíamos ratificado en legislación. Este, temas que de, de repente no, no, digamos, no hacían cambiar nuestra visión en, cuanto, en tanto en cuanto a aprobarlo definitivamente. La, La rendición de cuentas, así que bueno, se circunscribía a ello, y bueno, este, lo importante fue poder plasmar en un despacho, en, en, la, en la comisión misma, que estábamos de acuerdo con cómo se había. Digamos, rendido cuentas, ¿no es cierto? s í básicamente era eso. Bien, y en materia política y el motivo、sí. por el cual ustedes no estuvieron presentes en la sesión、eh, respecto de este encuentro político, entonces se、eh, eh, ratifica su candidatura a intendente, pese a que todavía el de narvaísmo está en conversaciones con otras fuerzas políticas. Así es, así es. Este, como la gente sabe, nosotros desde hace dos años y medio este, venimos trabajando desde el espacio y lo que se nos hizo fue solicitar. Eh, en un total de 400 este, avales a la candidatura, bueno, en este caso Marcelo Urguesa de la Intendencia Municipal, cuestión que nosotros en un plazo de, 40, digamos, en dos semanas tendremos que cumplimentar. Digamos, en, en términos políticos es, es importante porque, bueno, ratifica un poco todo este trabajo que venimos haciendo desde el espacio para bueno, para con la ciudad, ¿no es cierto? Los avales significan que、eh, los afiliados deben presentar fotocopia de d o c u m e n t o Eh, fotocopia de documentos, dejar constancia de esto, obviamente es un trámite que antes se iban a a tener que hacer. Y bueno, en realidad, este es un tema, ratificarnos, ¿cierto? Lo, todo este trabajo que hemos venido haciendo, no, no, no, no es un tema, digamos, si bien es trascendente, importante en la vida política, digamos, no, no creo que demande mucho, mucho trabajo, puesto que, que hace tiempo atrás nosotros en nuestro espacio habíamos tenido que cumplimentar. Con alrededor de 800 afiliaciones al partido político, así que de lo que se trata ahora son de los avales para la candidatura, cuestión que en al menos dos semanas estaremos cumplimentando.、Eh, concejal, respecto de、eh, cómo se posiciona el partido de De Narváez para las próximas elecciones, insisto, teniendo en cuenta que todavía están en conversaciones con, con otros referentes políticos, ¿cuál es la, la línea que han bajado a los candidatos del interior? Bueno, nosotros hemos tenido una, una reunión importante aquí en Olavarría hace aproximadamente 15 días, donde se nos decía que, bueno, que se estaba teniendo conversaciones este, con, digamos, con la Unión un Cívica Radical y, b u en o en definitiva,、eh, cuál era la visión nuestra sobre el particular. Cada uno de nosotros puede decir lo que nos parecía. Y, bueno, este, con el correr de los días, las, las charlas digamos, entre, entre los partidos políticos se han ido. digamos, este, Estrechando en el sentido de que sean、eh, d i g a m o s a punto de culminar, y bueno, nosotros estamos expectantes porque, a rigor de verdad, son decisiones que se toman a otro nivel. ¿no? ¿Cierto? Nosotros e c i e r t n o o s lo que hacemos es ratificar nuestro acompañamiento, en este caso al candidato a gobernador Francisco de Narváez, y bueno, este. Nosotros, para, para que la gente sepa, Alicia, hace dos años este, hicimos un acuerdo político importante por el cual obtuvimos la presidencia y vicepresidencia del Consejo del Iberante Nolabarriga, un hecho que rompió fue una hegemonía de muchísimos años este, dentro, de, dentro del Consejo del Iberante y fue importante. A partir de allí hemos venido trabajando con el bloque. De coalición cívica, o ¿no、es en s cierto?, e distintas cuestiones programáticas, por ejemplo, seguridad, vivienda, temas que tienen que ver con la ciudad. Hemos votado siempre en conjunto, tanto proyectos presentados por Unión Celeste y Blanco como así también por la digamos, por coalición cívica. Bueno, para nosotros no va a ser un impedimento si es que、eh, a otras esferas se decide digamos, este, llegar a un acuerdo definitivo. Nosotros tenemos muy buena relación, en realidad con todos los bloques políticos, pero bueno, por una cuestión de, de, de hace tiempo atrás, nosotros venimos trabajando casi que en conjunto con dos o tres bloques en el Consejo Deliberante. Así que sería reeditar un poco lo que ya hace dos años nosotros concretamos, Alicia. Creo que la gente está sabiendo. ¿Y de esto. o qué podría pasar con otras aspiraciones a la intendencia? Bueno, este, sería cuestión de. De seguir analizando estas cuestiones programáticas que creemos que para la b a r r i a son importantes, como por ejemplo el tránsito, la vivienda, con respecto al tema de la seguridad, el empleo, etcétera, cuestiones ambientales, charlar primero esas, esas cuestiones centrales y después, bueno, por, digamos, en un segundo orden estaría el tema de, digamos, de la discusión de qué personas van a ser. Las que encarnen, digamos, este, definitivamente el proyecto que vamos a ofrecerle a Ciudad Olavarría para las elecciones de octubre.、Eh, no puedo dejar de preguntarle si usted no teme eh, que eh, su candidatura a último momento pueda,、eh, digamos, bajarse, como ya sucedió con otros candidatos desde Narváez aquí en Olavarría. Claro. claro, claro. No, en, en realidad, este, a rigor de verdad, este, uno viene trabajando del, dentro del espacio, obviamente que. que Eh, la mayoría de las personas que acompañan a uno impulsan la candidatura de uno y uno, digamos, este, preparado para la cuestión e s t á a h o r a en este nuevo contexto que se presenta, bueno, habrá que, este,、eh, una vez analizadas las cuestiones programáticas y los distintos proyectos y la idea que tenemos para la ciudad, en un segundo orden ver quién encarna esta, esta, esta cuestión, de tanto sea la candidatura intendente, la candidatura a distintos cargos, etc. Para nosotros es una cuestión. De segundo orden, lo primero es coincidir en cuestiones que, en definitiva, terminan beneficiando a la gente en a l a b a r r í a Alicia. Gracias, concejal. Que tenga buenas tardes. Por favor, por favor adiós. Adiós.